Dos, cuatro Tres Dos uno, Cero Atención a Se empieza el programa La otra oreja La otra oreja Un programa musicalmente incorrecto Melódicamente tendencioso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 ¡Tres, dos, uno, cero! Atención a la empieza el programa La Otra Oreja. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Hace 45 años...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 en paquetitos de memoria Todo es historia Lo que recuerdas Y lo que tienes oculto Es como un susto Que estallará En algún momento de tu vida Porque nada se olvida Nada se olvida Vive en tus sueños, o en tus pesadillas como una ardilla que juguetea con el futuro de tu recuerdo y encuentra el tiempo en su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 Cine no gana, nu no gana, nu no gana, nu no gana, nu gana la fuerza de siete dragones de fuego navegación celeste y estudiada técnica de vuelo mientras su voz expandirse en todas direcciones siempre perdiendo, preludiando tiempos mejores aunque vantalle no yo no quiero, quiero desafío y máximo respeto solo. dame lo que sí de no competición para tanta hipocresía Dice. somos bareroros remando hacia nuestra propia deriva quien engaña no van Cada paso al monte sube la nesta cruzada, pico con voy levantando los hombros, la mía de la palabra, de la calle de la rima voy, gris asfalto, te imposible, ya pa' que sueños candela, cada sueño dice no hay nada, nuevo bajo sol, no que te cierro, hablar de lo que una no sabe, mal auguro, que no engaña no gana, que quieren Te dice la canilla para que la escuches, que aunque todos no la sabemos, nos las tragamos, no las bebemos. Tú escoges camino lento, llego y encuentro, os pisando rápido, tapa trampas, grita, escapa, que yo paso. Te entrega esto y trapero, trepa y rumberos, soy aquí yo me encuentro. Tú me enchufas, dímelo, y yo te cuento. Fuera llueve, haciendo cola, buscando cola que no existen inocentes, aprovechando los favores del tiempo Primavera llegará porque el invierno ya no puede madurar Como el aire es el escudo de la tierra Estrellas fumaces producidas por partículas menores que un grano de arena Vemos estela y hemos a fondo En lo pequeño está la fuerza y yo respondo Como el fuego, cambio continuo, todo lo consume Contemplar las tinieblas desde la tele se asume Echando sapos y culebras por la boca Quieres oír tonterías, cambia de día, que si quieres oír realidades, dime dónde vas, dime dónde estás. Relájate, siéntate y escucha. Lo quitan, lo ponen, lo cambian, lo gira, lo pesan, lo cambian, lo pisan, lo pisan, lo quitan, lo te lo compran, lo tiran, lo remueven y vuelta a empezar al travaz. Tata, cuidado, tata, cuidado.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 Otro minuto de ser y por irme in una cama La vida no vale nada sin fin lo que me rodea No puedo cambiar cual fuere lo que tengo y que me ampara Y por eso para mi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 cita de todo el esfuerzo de los stampanista Por să o diji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 Donde aguarda con valentía para iniciar al alba. Y si el caracol, el caracol, paso y casa viene, serio mirando al frente vacia va el futuro quien lo detiene. Trae la muerte a un paso atrás de él. Muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. De su mar es lo que queda, trae oído atento, sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol, un caracol de guerra.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 que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza estás en mi alegría y en mi Vida. Si no estás conmigo mi bien No soy feliz Porque me quiere conmigo en mi tristeza mm -hmm. estás en mi alegría y en mi porque me quiere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 Dora Alice, bem que ele disse, Amaretolice é boba E ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho. Assado o do meu violão. Dora Alice, bem que ele disse, olha essa în em que vou me meter. Agora, amor, Dora-Lice meu bem, como um o que nos vamos fazer. Dora-lice, bem que le disse, Amaretolice é boba de ilusão. E prefiro viver tão sozinho, a som do lamento do meu violão, coralice meu bem eleges, ou a essa brulhada que vou me meter, por oh, amor, coralice meu bem, como é que nos vamos fazer? Pelo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa vem que andava me avisando Até parece que eu esteva adivinhando E vem que não queria me casar contigo Vem que não queria enfrentar esse perigo dora Alice E agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer Bobajelosa eu prefiro viver tão sozinho a som do lamento tu me viola. Toralise bem que ele disse com essa embrulhada que vou me meter mas amor Toralise meu bem. como é que nu vamos ser Toralise bem que ele disse amar ele to lice bobajelosa eu prefiro viver tão sozinho a som do lamento tu me violar Toralise bem que ele disse olha essa embrulhada que vou me meter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 Desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle, y los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Yo estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. El mundo ha si de amor, lleva todo ese bondad de que la mano. Oh mi amor, yo quiero estar en ti amando. Cuando todo tira para abajo, es mejor estar atado a nada, imaginarlo sin los sueños se secan. Cuando el mundo tira para abajo la noapte imaginea Gracias por la colaboración, este, Lara, pero me lo podés decir de otra manera, ¿verdad? Está bien, Presento una subversión de hasta siempre, Perfecto. Y listo. Perfecto, y listo, ¿no? Bueno, eh, gracias Lara, gracias Río, gracias Pablo Guso por la operación psicotécnica de este programa. Eh,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 Sempre apprendimmo a quererte desde la storica altura, d'onde il sol di bravura le pusso cercua la morte mano gloriosa e fuerte sobre la historia dispara quando todos sa sta clara se despierta para verte chi se queda la clara la entrañable trasparenza de tu querida presenza Este prima ver Confiel te decimos, hasta siempre comandante, hasta siempre comandante, hasta siempre comandante, hasta siempre comandante, aquí se quedará la clara, la entrañable transparencia de tu querido. Comandante che Aquí se mi sta comanda e vara hai se che da la cara la entrañable trasparenza di tu querita presenza comanda le celi e Roman La otra oreja Buenas noches, jugamos Mariana